cuarta pero en parte nada más ¿Sí? Sí. buenos días hermanos vamos a abrir a, a nuestra biblia nos preparamos para la escuela dominical Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 20, 16. Vamos a, a, a ver algunos reyes de Israel. A ver que pueden apagar los... con lo que nos queda de tiempo vamos a ver a unos cuantos reyes de Israel la semana pasada terminamos con una parte de los reyes de Judá nos quedamos ahí con Josafat, de crónicas capítulo 20 y, esa, y ese, este gran evento de la crisis a la victoria ah, es, es, fue una, una bonita clase muy, muy, muy, muy aplicable a nuestra vida en, cuando tenemos esos, esos problemas, Josafat Y vamos a pasar ahora a ver alguno de los reyes de, del Reino del Norte o Israel Si ustedes recuerdan eh, el pueblo de Israel o el pueblo de Dios se divide en dos grandes eh, reinos El Reino de Judá en el Sur y el Reino de Israel en el Norte Y pues hemos visto algo de, de historia por ahí Donde el Reino del Norte ah, pues cae en cautiverio por los asirios en el año 722 antes de Cristo Y hubo alrededor de 20 reyes ...que estuvieron por ahí gobernando en ese periodo... ...el pueblo de Judá cae en cautividad en el año 586 a.C. ...y también hubo alrededor de 20 reyes... ...hubo un, una, un periodo ahí de más de 100 años... Que, ...en el cual prevalece Judá sobre, sobre Israel... ...primero cae en cautividad cautividad Judá, este, el reino del norte Israel... ...posteriormente Judá... ...esta mañana vamos a ver algunos unos cuantos reyes... ...después de Jeroboam... ...que fue el primer rey de Israel... Recuerda, Roboam y Jeroboam. Recuerda que Roboam era el hijo de Salomón y viene y gobierna en Judá. Por otro lado, Jeroboam, que era un un pues un líder de, de, de, de aquel tiempo, va y reina en las diez tribus del norte y se y se posesiona allá en el norte de, de lo que era Israel. Y ahora tenemos ese, ese reinado. Después de, de Jeroboam. Vamos a, a ver cómo hubo algunos, eh, varios reyes esta mañana. Vamos a ver a Nadab, Basa, Ela, Simri, Omri y vamos a dejar a Acab. Acab ocupa una gran parte de la historia del, del, del pueblo de Israel. Recuerde, esta mañana vamos a ver exclusivamente al reino del norte, los reyes del reino del norte. La semana pasada vimos a algunos reyes del reino del sur, Judá. a e Israel, así que vamos a, a ubicarnos ahí en el en el tiempo histórico y vamos a poner nuestra mente allá en el reino del norte Israel, así que vamos a abrir nuestras biblias ahí en Primera de Reyes capítulo 16 y vamos a a, a ver ahí algunas algunas cuantas historias Primera de Reyes perdón 15, vamos a leer del versículo 25 al veintiocho Primera de Reyes 15, del 25 al 28, nos ponemos de pie y leemos esta porción y oramos. Alternadamente, dice así la palabra de Dios. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel dos años. Y Baza, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Baza en Gibetón, que era de los filisteos porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató, pues, Baza en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tu amor es derramado en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la predicación de esta mañana. Dios es muy alentador poder conocer... Poder dimensionar tu amor hacia cada uno de nosotros. Gracias Padre por la esperanza bienaventurada que tenemos de que algún día, señor, cuando muramos o que tú vengas, señor, estaremos ante tu presencia eternamente. Esa es eh, la forma de dimensionar tu amor, Padre, que pues sabemos que es tan alto, tan profundo, tan ancho como es el eh, pues el horizonte, Padre. Y, y gracias a Dios porque tú eres eres nuestro Dios y, y nos mantienes en este lugar y de esta forma. Gracias por la oportunidad que nos diste esta mañana y este primer día de la semana para dirigir nuestros pasos hacia este lugar, Señor, quizás pudiendo estar en otro lugar. Padre, hemos escogido, Señor, estar en tu casa porque sabemos que aquí envías tu bendición y vida eterna. Padre, trae principios a nuestra vida, principios bíblicos que gobiernen nuestra vida y que dirijan nuestra vida en, en el camino que hemos, eh, que hemos andado, Padre. Y, y gracias, Dios, porque tú eres bueno. En Jesucristo bendícenos. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Bien, vamos a ver esta clase de escuela dominical, y recuerde que la escuela dominical es más didáctica, es eh, más participativa, podemos podemos este, tener ahí alguna participación, podemos participar de la, de la escuela dominical. Ah, en, en la predicación, pues el predicador tiene el, el, el, el orden y, y usted no puede hablar, no lo puede interrumpir, pero en la escuela dominical usted sí puede levantar la mano y hacer algunas preguntas, y las guardamos y después Daniel Puente nos las contestará por ahí en una investigación que él, que él, que él hará. Así que vamos a ver esta mañana esta, esta clase de escuela dominical y vamos a ver algunos puntos, vamos a ver tres puntos, los renegados perniciosos y, y vamos a ver cómo, cómo los, los, reines, los reyes del norte que fueron alrededor de 20, algunos fueron malos y otros fueron malísimos. Acá por ejemplo di, dice la palabra de Dios que fue más malo que todos, entonces el reino del norte que estamos ubicados mentalmente con ese reino del norte, Hermanos, todos los reyes, todos fueron malos, tenemos que, que entender esta esta verdad, todos fueron malos. Entonces, el primer punto se llama los renegados perniciosos. Esta palabra de pernicioso es muy malo o muy perjudicial de Israel, Eso, esos reyes que estaremos viendo el día de hoy. El nacimiento político de Omri y la renovación pagana de Acab. este tercer punto no lo estaremos viendo por falta de, de tiempo. Realmente Acab ocupa un tiempo mucho más largo para poder estudiar el reino de Acab. Y fue el tiempo.